Con noticias, con discursos que son pavas Sacas fuerza, ya no aguantas Las mentiras, que no paran La raspeas, ya no callas Y les gritas, en la cara está Amigos de Mixtura, los saluda Jorge y en esta ocasión iniciaba el programa con la gente de Radio Cachina y su tema Nuestra Voz. Igualmente este es otro estreno, este Lima, Perú, este es Vilches Huamán y situamos hogar de su nuevo disco Jardín de Pulpos. Bien, de esta manera le damos la bienvenida a esta nueva edición. Y les comentamos que tenemos música interesante de la escena peruana y latinoamericana Pero antes de arrancar con la música lo dejamos con las radios que nos retransmiten Las radios que nos retransmiten son Radio Ucán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 yo crimen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 Estima sí, y el tema es buenas noches. y el tema es tiritas Esto viene este México, es Llama León MC y el tema es Real Underground Ok, Llama León MC, King Llama Records Representando Chaco, Estado de México Junto a mi hermanito Lion Charles De resistencia Calle Gerrap cuando falla, cuando yeah. falla river hermano qué es lo que tú quieres ser para poder llegar qué es lo que piensas hacer para poder triunfar mantenerte real o vender tu idea yo sigo siempre fiel un qué es lo que tú quieres ser para poder llegar qué es lo que piensas hacer para poder triunfar mantenerte real lo vender tu ideal yo sigo siempre fiel un sigo siendo fiel a mis rimas mis brazos sigo dando el siempre consciente. te entrego no deseo y é demostrar que puedo sin vender mi música sin caer en el juego que solo hablando de mierda te levantas por plata, vendidos se les llaman hablan mierda barata, que matan que atacan, son vidas inventadas que hablan y hablan, atacan a las damas, la rebajan a nada como objetos sin almas, ya para el rap mi arma ah. Pa' cambiar esa baile yeah. Mi voz es tu karma Y no, no para, no para no. nada me para, no tengo freno Tengo un corazón de hielo Que solo me lo derrite La mirada de mi hija Firme lo que digo Y lo que pienso Fumo, luego escribo Y no sé si estoy existiendo Mi lucha no es social Ni política Más bien es personal Voy a morir defendiendo mi ideal Soy un escritor adicto Un melomano con flow Mi corazón dicta Mi boca le pone punch Nadie me enseñó de rap Composición o música Precisamente eso Hace que se vuelva única, colaboro con gente con talento que conozco en el trayecto de mi viaje en el cual empecé de ser y sigo grabando en mi casa y sigo subiendo escalones practicando día con día para hacerte los mejores under no significa mal hecho, música sin contenido, eso sí que es un desecho escribo con fuego en la tinta reventando cualquier pista, no es para que se den tinta, que soy un inspecor trabajo a base de pistas soy un alquimista, mantengo mi mente lista me ha ganado la escritura de hace rato no hago freestyle, noto mis avances Antes porque noto mis errores he dejado huella más en las hojas que en los corazones lo hago por amor y a la vez por vivir de esto detesto que a la fecha piensen que lo hago por juego no necesito de dormir para poder soñar necesito un cyca sola de equipo para grabar no por nada pero escuchan de lo mejor en el rap dos titanes de la nueva escuela que no callarán llama león y reg resistencia calle guerra puras temar reales de esos que dan la vuelta al planeta fue la ni colores positiva vibraciones contagiando por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 Vamos a ponernos un poco más hardcore, un poco más pesados. Esto es la sangre no se negocia y el tema es hasta su desenlace final. esa onda y lo dejo con una banda peruana llamada Hoja Madre y el tema es la levedad del ser Escuchemos desde Argentina a Tango 14 con el tema Concordia. está muerto es el tema que nos traen los falsos del Perú And ahora desde chile a mondronauta con la canción quita penas Bye. tema es lo nuevo de la banda cubana catarsis viene en su reciente disco titulado de que estamos hablando la canción es solamente panro y viene con la colaboración de fernando de reincidentes Todos, insisto, hoy más de contar. Todos, En un mismo vaso Que la vida Comienza a quebrar Solamente Curro Con su dicio Su conciencia Su rechazo Sin apellidos Que calle Torocho desde Panamá nos trae el tema por nuestros propios hermanos Este tema viene en el nuevo disco de la banda peruana Tres al hilo, la canción es Buen Lugar. escuchemos ahora desde Algeciras, España a Mala Sangre con la canción Acap hasta Chile escuchemos a Orden 66 con el tema Tormenta Cósmica De dejar nuestros contactos que son programa mixtura .es. estamos en twitter a través de arroba mixtura estamos en fre como programa mixtura oficial estamos en instagram como mixtura programa así que es bien fácil ubicarnos sin más le volvemos a dejar las radios que nos retransmiten las radios que nos retransmiten son radio can